Cada día jueves un encuentro espiritual, una mirada holística acerca de la salud. Junto a Leonel Alberto Rojas, que ya se presenta y saluda a la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos míos. Un abrazo para todos ustedes, para los que me esperan, para los que me escuchan y a los que están por primera vez sintonizando este programa, por distinta razón. Para hoy vamos a conversar. Un tema que comencé el programa pasado y que tiene que ver con muchas enfermedades que tienen un origen emocional y que están relacionados con las situaciones de pareja. Amores mal habidos, malas experiencias, tropezarse siempre con la misma piedra, no poder salir de una relación tóxica. ¿Qué es lo que busca esa persona que mantiene una relación con alguien que la está dañando? Y mucha información más que a usted le va a servir, porque independiente si se trate de usted o no, usted va a tener también más elementos para juzgar, para evaluar. Cuando hablo de juzgar, hablo de evaluar. Para tomar una decisión, intervenir o apoyar. Eso por una parte. Por otra parte, también vamos a conversar acerca de un tema que se empieza a poner de moda en esta época. Me refiero. A las alergias, a las famosas alergias primaverales. Voy a indicar algunos medicamentos homeopáticos que no requieren prescripción porque son componentes que ya están hechos, están listos para que usted los compre y son de muy bajo costo. ¿Y ¿Por y qué no probar? ¿Por qué no probar con algo que no le va a hacer daño? Así es que nos preparamos para tener un encuentro en donde también voy a incorporar hoy día. Un tema que tiene que ver con la cultura que necesitamos ampliar para entender qué fue lo que dio el origen al cristianismo en este planeta, cuál fue el sentido de la venida de Jesús de Nazaret acá, y, pero hoy día me voy a centrar en el ambiente cultural de la época porque nos va a permitir también entender. Qué cosas están pasando hoy día y que tienen un origen antiquísimo y que no se van a resolver de ninguna manera, tal vez mientras nosotros estemos vivos, pero por lo menos saber de qué se trata y poder evaluar. Hay un, un lema que tenía el, el papá de los Mochetti de la radio Vivo v i o que decía: que El hombre que no es informado no puede tener opinión, y si un hombre no tiene opinión, no puede tomar decisiones. Y si no puede tomar decisiones, entonces no es libre. Cuando nosotros ampliamos nuestro bagaje cultural y abrimos nuestra mente a todo tipo de conocimiento, nosotros estamos incorporando una energía a nosotros mismos, un poder, la capacidad de tomar decisiones, de tomar buenas decisiones. Si no tenemos información, si al capitán del barco se le descompone la brújula y los elementos de navegación, en el mar el barco seguramente va a flotar pero no va a ir para ningún lado muchas vidas transcurren hoy día así estamos flotando pero no vamos para ninguna parte vamos con un poco de música juan carlos no sé si estás preparado nos vamos a meter de lleno en esta primavera que nos trae tanto amor ハムテレビのアブラヘネイサクテイテレビのアカウアジューデミラ キムキトンヒオー。 मेरी आँख की अब तुम ही हो パルドゥキガワュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキキュキキュキュキ अब तुम ही हो ज़िंदगी अब तुम ही हो जान भी मेरा दर्द भी मेरी याशकी अब तुम ही हो デディアーエテリオファネムチ y o u a r e to the h o s p i t a Así es que estamos enfrentando esta primavera con mucho positivismo, mucha alegría, porque, como les hemos dicho en este programa, después que viene lo malo, siempre pasa lo malo, siempre viene lo bueno. Y así va a ser siempre. Por lo tanto, hay que estar siempre preparados para los cambios. Y una de las cosas que se hace muy molesta en esta época son las alergias primaverales. Yo les quiero comentar así rápidamente. Una visión general sobre las alergias. Y voy a terminar dándoles unos medicamentos que ustedes pueden adquirir en las farmacias homeopáticas h a n n e m a n o NOP. En San Bernardo está la farmacia Telche. En la calle Freire, el sector de la plaza. y nunca me... Detrás, del a un costado del Totus. Homeopatía Telche. Para los que nos escuchan de allá o que van para allá. Porque con la primavera, a medida que empieza a aumentar el esplendor mismo de la primavera, comienza a circular el polen, según dicen, que es el polen el que produce este problema, porque los ojos se irritan, andan los ojos llorosos, estornudos en cualquier momento, congestión nasal, y son molestias tan conocidas y que lejos de remitir, en vez de disminuir con la medic medicación, Cada año aumenta la cantidad de personas que sufren de este tipo de problemas. Se prevé en el año 2014, se decía, estoy, estoy buscando información, se preveía que la progresión de esta enfermedad alcanzara su cuota máxima en el año 2015, cuando, según los expertos, afectaría al 50% de la población, de la población del sector donde está haciendo primavera. La homeopatía, igual, ha demostrado una utilidad y eficacia en muchos pacientes. Tal vez sea una de las patologías en las cuales, incluso, la medicina clásica reconoce no saber cómo curarla. i n c l u s i v e muchos médicos recomiendan a sus pacientes tratamiento homeopático o medidas paliativas. Vamos a empezar a ver gente que anda con mascarilla en la calle. Vamos a empezar a ver gente que está tomando medicamentos de distinto tipo para tratar de remitir un poco, de reducir estos síntomas, son tan molestos. Primero, ¿cuáles son los síntomas de las alergias? La alergia? Y aquí yo les pido、eh, mucho criterio también, ¿eh? porque no vamos a confundir de pronto una, un resfrío o una bronquitis o una n o sé, incluso hasta una neumonitis. Vamos a pensar que es una simple alergia. Siempre hágase ver por un médico. Ojalá que le hagan un examen a la mucosa, que le hagan la radiografía, para descartar que vaya a ser otro tipo de problema. Pero los síntomas de la alergia en general son rinitis, es decir, congestión nasal, conjuntivitis, es irritación de la conjuntiva, la conjuntiva en el ojo, picor y escosor de ojos, estornudos, asma, todo esto durante la época de la polinización de las plantas. Así que no vamos a renegar contra la primavera y contra la polinización de las plantas porque no vamos a, no vamos a comentar nada respecto a qué pasaría si esto se detuviera. Ahora, ¿qué es lo que causa, o provoca、no、es cierto, o desencadena esta crisis en la persona? Esto va a depender de la zona climática porque va a variar entre septiembre hasta、eh, noviembre incluso en la flor de la primavera. Entonces, las causas que pueden producir una, un, un aumento de la polinización van a depender de la lluvia que se acumuló durante el año. Si el año fue muy húmedo, va a haber más alergia. Existen diferencias entre las distintas zonas del país porque las regiones más lejanas de la, de la zona más seca、eh, no es tan complicado como las zonas que están más cerca de, de zona húmeda, la zona sur, por ejemplo. Bueno, la alergia. La alergia es una alteración en los、eh, sistemas inmunológicos, los mecanismos de defensa del cuerpo, porque normalmente responde a a q u e l l o que nos agrede, como pueden ser microbios, patógenos o parásitos. Pero en los procesos de, alergica, de alergia,、eh, el sistema inmunológico actúa como mecanismo de defensa frente a las sustancias que en principio no suponen un riesgo o no significan una agresión, pero el organismo no las reconoce como habituales. Esa es la, la, la interpretación、eh, clásica, que el organismo no lo reconoce como algo habitual y por lo tanto reacciona. En todo caso, cualquiera que sea la interpretación o lo que se intente hacer para mejorarla, hemos pasado de un 0,4% de la población afectada en el año 1920 hasta hoy día, en que está oscilando en, en algunas ciudades incluso h entre un 14 y un 20% de la población. Estos son datos tomados de las estadísticas del Ministerio de Salud y no solamente de acá, sino también de otros países que llevan un control de este problema. ¿Por qué llevan un control? Porque esto baja la productividad de la gente. Lamentablemente, este, yo diría que el gran impacto aumenta n los días de licencia y ustedes saben que las CISAPRES, si hay algo que detestan, es pagar licencias médicas y hacen lo imposible para evitar los pago. s Y otra cosa que detestan. Es que usted no pague sus cotizaciones. Entonces, en ese mundo en el que estamos hoy día, yo les digo, les repito, tiene que estar usted muy bien informado, tiene que tener una mente muy abierta, muy hábil, muy inteligente para, en este ambiente que es un poco hostil de pronto, tratar de moverse y salir adelante sin grandes problemas. Ahora, ¿por qué aumentó de una manera tan considerable las alergias?、Eh, denme un minuto, por favor, que tengo una llamada de una paciente. Exactamente, me estaba llamando porque por este tema y está está con una medicación y, y está un poquito complicada. Entonces, por eso la tendí. Las alergias, entonces, son una, aplicación, una alteración en, en el sistema de defensa de nuestro organismo. Cuando hay algo invasivo, invasivo, invasivo, que el cuerpo no reconoce, entonces puede reaccionar a nivel de mucosa. Y bueno, y esto está aumentando en los últimos años, porque aquí yo me voy a referir a estudios epidemiológicos. Que están apuntando como una forma de explicar e s t e a u m e n t o de las alergias a la contaminación atmosférica. Es uno de los principales responsables del incremento del número de personas alérgicas a los pólenes, fundamentalmente en las ciudades. Y el tratamiento con fármacos siempre está orientado a aliviar síntomas de la alergia, que sea rápido y efectivo para mejorar la calidad de vida de los pacientes y, y, y que no disminuyan los días productivos de la persona. Entonces, los pacientes alérgicos, según la medicina tradicional o alopática, siempre deberán cumplir estos cuatro pilares de tratamiento. Primero, el primer pilar, según esta interpretación de la salud, medidas de control ambiental, es decir, llegar, llevar gafas de sol, conducir con las ventanillas cerradas si van a auto, utilizar filtros de pólenes, evitar pasear a primera, a primera y última hora del día. Utilizar mascarillas, etc. é t e r a es o para controlar. Después, el tratamiento farmacológico incluye antihistamínicos, broncodilatadores. Usted, fíjese qué es lo que está tomando usted esta lista: antihistamínicos, broncodilatadores, corticoides, corticoides inhalados o asociaciones de corticoides con broncodilatadores, etc. é t e r a La tercera medida que siempre e、eh, con la q u se ataca es inmunoterapia: inmunoterapia. Vacunas específicas con alérgenos. Es un tratamiento que está avalado por la Organización Mundial de la Salud y respaldado por todas las sociedades científicas alergológicas, ya que estudian a l e r g i a s tanto de, de distintos países, tanto europeas, norteamericanas, etc. Y lo cuarto es educar al paciente. Cursos de autocuidado, campamentos para niños asmáticos, hay asociaciones de pacientes, etc. Los médicos de atención primaria. Especializados deben coordinar el tratamiento integral del paciente alérgico. También tienen que considerar que la dieta puede influir en esto. Existen muchos alimentos a los que una persona que no es alérgica puede agravar su problema. Entre ellos destaca, por ejemplo, la leche. Fíjense, la leche, los productos lácteos, debido a que estimulan la producción de mucosa. Si aumenta la mucosa, aumenta la superficie de contacto con estos alérgenos y aumenta la, la, la, el rechazo. Otros alimentos cuyo consumo no está recomendado en caso de padecer alergias estacionales son chocolates, carnes rojas, grasas hidrogenadas, como por ejemplo las margarinas, alimentos fritos, azúcar refinado y todos los productos que lleven polen en su composición, por ejemplo la jalea real. El polen y la miel. También el abuso de la ingesta de la soya.、Ya. Incluso yo también me parece que ha habido un abuso de la soya. Y probablemente esta va a ser una de las causas del aumento de las alergias la alergia alimentarias. Yo le mencioné la palabra alérgeno. Un alérgeno es una sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles. Que han estado en contacto previamente con el a l e r g e n o Puede ser que usted no haya entendido mucho de esto, pero en la práctica le voy a decir yo lo siguiente: esta es la interpretación alopática ya estándar. Entonces, se supone que el cuerpo baja su sistema inmunológico al estar en contacto con esta sustancia, se produce una reacción y se desencadena la alergia. cuáles son las, Ahora que ya sabemos lo que es un a a l e r g e n o estamos informándonos, ¿verdad? Ahora que ya sabemos lo que es un alérgeno, ¿cuáles son los alérgenos más comunes? A ver, partamos por uno, el que está en todos lados: polvo. El polvo contiene muchos alérgenos, incluyendo insectos acáridos. Acaros, acaros. El polvo que usted v e debajo de su cama cuando usted se a c e a o b a r r o y a los tres días ve de nuevo de otra vez está sucio, va a aumentar esa cantidad de polvo dependiendo del número de personas que habitan la casa, porque saben lo que es eso: esa es la piel de nosotros mismos. Que estamos constantemente botándola. Porque la piel se está renovando muy rápidamente. Cada cinco días estamos renovando、eh, piel, digamos. El proceso que dura desde la parte más profunda de la piel en aparecer arriba la célula, las células de la, de la piel. Y en, en un mes nosotros hemos renovado el 100% de toda nuestra piel. En un mes. Son dos metros cuadrados de superficie. Si usted es más gordito, si es más voluminoso. Tiene más piel, por lo tanto hay más polvo que usted mismo está generando, nosotros no lo vemos. Y en, ese, en esos pedacitos de piel que están flotando en el aire o que están cayendo al suelo, hay unos bichitos que se alimentan de, de lo que hay ahí sobre, esa, sobre esos pedacitos de piel. Esos son los ácaros. Usted va a ver que hay arañas que, por ejemplo, la araña, que la araña usted la ve que deben, ¿cuándo trapa una mosca? Esa es casa mayor. Pero la, la araña pasta, como una, una ballena se come el plantón, pasta, se come estos bichitos también. Otra cosa también son los hongos, hablamos del polvo. Los hongos son comunes donde hay lugares húmedos, se les puede encontrar en la madera que se está pudriendo, en la paja, en las hojas. Entonces, este tipo de alergia a los hongos se empieza en, en otoño, que es la temporada húmeda y lluviosa. Y el polen, el polen que viene de los árboles, Todos los años la misma historia en este sector de Puente Alto, donde viene el, el polen de los álamos, el polen y también de los tilos. El polen viene de árboles, hierbas y pasto. Es uno de los mayores causantes de la alergia que ocurre n en primavera. Pero ojo, ¿eh? el polen no es malo. Es muy bueno que exista el polen. Ya os voy a dar un, una pequeña viñeta, así un recordatorio, c u a n d o termine este, este, este puntito que no quiero que se me quede abierto. Otro tema que también produce mucha alergia, produce reacciones de tos, ¿ya? Que son el pelo y la caspa de los animales. Todos tenemos mascotas mientras, ¿verdad? Y, la, y ojalá meterse a la cama con la mascota y dormir con. Y lo cual es muy bueno porque tiene muchas, muchas, muchos beneficios para la salud emocional. Pero también tiene esta secuela, que es el pelo y la caspa de los animales. La caspa de los animales es piel. Y ya sabemos que, ¿qué es lo que hay en, esa, en esos pedacitos de piel? ¿Qué es lo que hay? Ácaros. Los ácaros que se van comiendo esos pedacitos orinan y defecan. Y eso produce también alergias. ¿Ya? Para que ustedes vayan sabiendo. Por otro lado, los vaporizadores de aerosol, el frío, la humedad, el viento, la contaminación del aire, el humo de los autos, el humo de la madera, el humo del tabaco, todo eso irrita las mucosas de la vía nasal. Ahora, ¿cómo podemos evitar alérgenos? Es difícil. Es difícil, si usted va caminando de echar a una persona que fuma, usted sabe, ¿no es cierto?, que por donde usted se coloque le llega el humo igual. Pero、eh, se pueden tomar medidas para disminuir, aunque a pesar de ello se pueden presentar crisis de r i n i t i s Por ejemplo, para disminuir la cantidad de insectos en el polvo de la casa, evite las alfombras, las cortinas de tela y almohadas de plumas. Cuando usted barre, dispersa el polvo por la, habit por la habitación, Eliminando solo e l polvo pesado. Por eso es conveniente usar un paño húmedo o una aspiradora buena para retirarlo. De vez en cuando limpie la aspiradora, porque hay aspiradoras que están más sucias que la superficie que limpian. Entonces usted la echa a andar y por donde está b o t a n d o el aire la, la aspiradora,、eh, están saliendo de nuevo todos estos bichos. Ay, ay, ay. Hagamos una pausa porque voy a cambiar hacia la homeopatía. Ya está bien. Yo quería escuchar a Memphis la blusera. Cualquiera, a parte por el número uno de la lista. No, ideando cargados. Eso nunca tuve tanto blus, e nena. 何でそ o にいる e か分からないけど、何 o そこにいるのか分からないけど、何でそこにいるのか分からないけ o 何でそこにいるのか分からな r けど、何でそこ h いるのか o からないけど、何でそこにいるのか分からないけど、何でそこにいるのか分からないけど、何でそこにいるのか a は、no no、te, te é s e g u r i d ある。 Nuestro único nexo es el sexo, sexo. Y el sexo sin amor no es sexo, no es amor, no es felicidad. Además, nunca tuve tanto blues como vos. なかっこいいね。 Vamos a apurar un poco esto porque quiero llegar rápido a la parte donde les vamos a entregar unos medicamentos para que podrían ser sintomáticos d e el del punto de vista de la homeopatía. Porque nosotros en homeopatía, las personas que usan la medicina homeopática, los usuarios de la medicina homeopática y quienes la, la suministran también, sabemos que en la homeopatía no existen las enfermedades, lo que existen son los enfermos.、Eh, para un enfermo pueden ser. Dos enfermos, digamos, pueden tener los mismos síntomas, pero pueden requerir medicamentos diferentes. Va a depender de varias variables que definen, determinan a la persona, no solamente en la parte física, somática, sino también en lo que tiene que ver con su mente, con, sus, con su carácter, también con su temperamento y también con su historia. Yo voy aquí a hablar de algunos medicamentos específicos, por ejemplo, rápidamente me voy a meter aquí este tema porque tenía un resumen acá.、Eh, por ejemplo, medicamentos que están relacionados con síntomas, por ejemplo, la hipersecreción, lagrimeo, estornudos. Entre estos hay un, un, un medicamento que se llama Allium Cepa. Allium Cepa. Allium Cepa, con doble L. La característica principal es la rinorrea. Rinorrea, es decir, corre moco por la nariz, acuoso, irritante, con un lagrimeo que no es irritante. En este caso sirve la a l i u m cepa. Eufrasia es otro medicamento que se caracteriza por cuando hay lagrimeo irritante y rinorrea no irritante. Es decir, le lloran los ojos y corre agüita por la nariz, pero esta agüita no es irritante. Tenemos otra que es Zabadilla, que son las personas que tienen rinorrea, es decir, flujo por la nariz. Y lagrimeo, ambos no son irritantes. ¿ya? ¿Se fijan? Que va a depender de la característica del, del, de las secreciones. El tipo de medicamento es diferente. Sabadilla, otro medicamento. Sabadilla, con rinorrea y lagrimeo no irritante. Si hay、eh, un medicamento que es propio de cualquier reacción alérgica, es el histaminum. Histaminum. Podríamos asociarlo a la palabra antihistamínico que usa la alopatía. Este se llama histaminum. Todos estos usted los puede comprar en estas farmacias y usted compra el que ya está preparado en globulitos. ¿ya? No, tiene que, no necesita ni receta ni ninguna dificultad. Hay otro que se llama pulmonistamine. Pulmonistamine. Que es para las personas que tienen diagnosticada la fiebre del heno. Voy a repetir si usted anotó o bien escuche la, la repetición de este programa donde voy a, pueden tomar nota. a l i u n Cepa, Eufrasia, Sabadilla, Histaminum y Pulmón Histamine. Cuando escuche de nuevo el programa, si no anotó, ahí va a tener la, en qué caso se usa cada uno de estos. Mi correo es leonel.rojas.com. g m a i l Mi celular con WhatsApp es. Más 569 8942 1990. Cualquier consulta, si usted me dice que es auditor de la radio Puente Alto, me tiene a su disposición. Vamos entonces con los medicamentos que son isoterápicos. ¿Por i s o t e r i c s p o q u e son isoterápicos? Están preparados a partir del alérgeno que causa el problema. Son como unas vacunas. ¿ya? En el caso de la alergia al polen, el medicamento isoterápico se llama Pollens. p o l e n s que está preparado a partir de p o l e n s Y algunos medicamentos específicos. Apis melífica. El apis melífica está elaborado a partir de la, del veneno de la abeja. Y es para el cuadro típico de alergia aguda e incluso cuando hay un choque anafiláctico. Siempre, en todo caso, hágase asesorada por un buen médico. Hay médicos homeópatas. Eh, y hay médicos también estándares que usan o recomiendan homeopatía porque no hay un tratamiento en realidad、eh, seguro ni, ni confiable ni que le asegure un 100% de eficacia en, en el caso de la medicina homeopática. Entonces, repito, está hablando de la, ambi, la apis melífica, usted la compra en dilución de 6 g l o b u l i t o s usted va y se, le dice a la persona en la farmacia Hanneman o la NOP, tiene apis melífica, aunque yo creo que más en la NOP, perdón, en la Hanneman, en la Hanneman. Oye,、eh, cuando uno está hablando en la radio, normalmente pasan cosas, Juan Carlos. Yo he cometido errores bárbaros. Por ejemplo, una vez dije que el berberis se escribía con B corta. Y estaba pensando en otro, en otro medicamento. Entonces salen estos lapsus. Disculpenme,、eh, eh, eh, queridos amigos, este lapsus. Y los síntomas. A ver, vamos de nuevo a través e l lápiz melífica. Es un remedio que se elabora, ya le dije, a partir de la abeja. Es、eh, para cuando hay la típica alergia aguda, con urticaria, edema, inflamación de tejidos. Con quemazón y picazón, hay romadizo, rinitis, lágrimas, se hincha la cara y el cuello. Los síntomas se agravan con el calor y mejoran con el frío. El paciente está nervioso, irritable, inquieto. Y su alergia surge y se agrava en la primavera. Y para terminar en esta parte, voy a mencionarles el arsenicum album. Arsenicum album. m q u e es cuando hay síntomas de lágrimas ardientes y mucosidad nasal? Con dificultad para respirar y los síntomas se agravan por la noche, especialmente después de medianoche. La persona siente mucha ansiedad e inquietud, especialmente por su salud. Siente mucho frío y está mejor en lugares cálidos. Tiene mucha sed, pero toma poca agua y a a y de a poco está tomando agua de a poquitos. Es hipersensible a la luz, tiene episodios de estornudos fuertes y desarrolla cuadros de asma con facilidad. Ya, y bueno, un minuto más para mencionarles la Lux Bómica, que tiene muchos usos, ¿eh? también ayuda para esto: que es cuando la persona presenta síntomas de alergia con mucho frío e irritabilidad. Por el día tiene abundante secreción nasal y por la noche tiene la nariz totalmente obstruida. Sin embargo, fíjense, ¿eh? hay personas que en la noche les viene la secreción y durante el día están obstruidos. ¿Se fijan? Que no es la misma reacción, por lo tanto, no es el mismo medicamento. Esta persona se siente mejor al aire libre, pero es muy sensible al frío. Suele ser una persona con alto nivel de estrés profesional o personal y puede tener ataques de alergia después de situaciones difíciles, de emociones fuertes, en las cuales se irrita y se agota. Mira, como hoy día traje un tema preparado respecto de la historia de. Yo les digo, a, por favor, los estudiantes, las personas que, que quieren saber un poco o están estudiando esta parte, o si usted quiere aumentar su cultura, por esta vez le voy a dar una pequeña, un, un, un tip nomás, cómo afectan en las alergias las emociones, que es el tema de lo que estamos hablando en estos programas. Como hoy día no quiero extenderme ahora con el tema de las emociones porque tendría que abordarlo muy, muy, muy rápidamente. es un tema que requiere por lo menos 20 minutos. Le voy a contar solamente un caso de una persona que tenía una tremenda, una alergia horrorosa, o sea, congestión nasal, estornudos, inflamación de los ojos, le costaba respirar, tenía problemas incluso, p e n s a a asma, to, todo, todo lo peor de la alergia. Entonces, esta persona cuando va al tratamiento, y aquí es donde está el nexo con el origen emocional de las enfermedades, Se le pregunta a esta persona desde cuándo está así, cuándo, porque siempre fue así o no. Entonces él dice: No, en realidad yo antes no me pasaba esto. Él relata eso, no, no yo no tenía este problema. Bueno, ¿y cuándo parte este problema? Y entonces en el trabajo que se hace con, el, con la persona, se empieza a hurgar en sus recuerdos, hasta cuando él detecta cuándo fue el año cuando comienzan con estas reacciones a la leche. Y esta persona en particular tenía una reacción alérgica especialmente a la flor del jacarandá. O sea, todos los árboles tienen flores, es raro, ¿no es verdad? Es muy raro esto. Que... Pero cuando estaba debajo de un jacarandá, horrible. Tenía que huir, no, no podía pasar, tenía que dar vuelta por otras cuadras y había árboles jacarandá en el camino porque inmediatamente le comenzaba la crisis. Hasta que recordó lo siguiente: recordó que él tenía una novia. La amaba mucho y él, producto de. Estaba estudiando en la universidad. El producto de sus、eh, ritmos de estudio era muy responsable. La veía poco, pero la amaba, la amaba mucho. Por otro lado, ella, esta situación, ¿no es cierto?, de, de tensión, que pasaba de desatención por parte de su bololo, de su novio, también la afectaba negativamente. Entonces, cuando esta persona, el caballero, este.、Eh, Decide un día hacerle un hermoso regalo, ya que estaba de primavera, y se quedaron de juntar en el parque de siempre. Y él pasó y le compró un anillo de... a n i l l o a manera de compromiso. Y se lo llevó como una sorpresa, y le llevó un típico un chocolate y la esperó debajo de un árbol, que era un j a c a r a n d a Entonces, cuando viene su novia, Él se acerca a ella, la el abraza con mucho amor y le dice: Te tengo algo que decir. Y la novia le dice: Sí, pero déjame a mí primero decirte lo que yo te quiero decir. Ya le dice él. Y ella le dice de que en el transcurso de ese periodo, que se había sentido tan sola, en realidad ella había decidido dejarlo, había conocido a otra persona con la que ya había empezado a salir y quería justamente aprovechar esta oportunidad para despedirse de él. Desearle todo el éxito del mundo y que fuera muy feliz, pero con ella ya no. Imagínense este hombre enamorado, con su anillo en la mano, preparado para entregárselo y le llegan con esta noticia. Se le cayó el mundo, estaba muy enamorado, lo pasó pésimo, y entonces a él le ocurrió un, un shock emocional típico que ca puede causar una enfermedad. Primero, él lo encontró de sorpresa. Esta persona fue tomada por sorpresa. Segundo, no podía escaparse, no tenía escapatoria posible, no, podía, no, no había por dónde evadirse el tema, porque la mujer, la, la novia ya decidía. ¿ya? Y lo pilló totalmente desprevenido. Estas condiciones y otras más son las que ayudan a que el subconsciente de la persona genere rápidamente una reacción de defensa. Entonces, se sintió tan mal, desmoronado emocionalmente, muy mal. Y, y además, una tremenda vergüenza. ¿A quién le contaba esto? Se lo tuvo que tragar. ¿A quién le decía que él, después de todo lo que había estado haciendo y tenía todas esas ilusiones puestas en esa relación, resulta que mientras tanto su novio había estado saliendo con otro y después que se aseguró, en realidad lo, lo, lo dejó? ¿Qué fue lo curioso de toda esta conversación? Una vez que este, esta persona llega a d e terminar, ¿cuándo comienza esto? Resulta. Que cada vez, a partir de ese momento, cada vez que él pasa cerca a un jacarandá, su cuerpo rechaza el polen del jacarandá. Y adivinen por qué. Porque el subconsciente detecta peligro y le dice de alguna manera: aléjate de, aléjate de aquí, ándate de aquí. ¿Por qué hay peligro? Porque él, cuando sufrió ese shock, anotó las variables ambientales del, del, de la situación y entre esas estaba la presencia del polen y el perfume del jacarandá. Por lo tanto, cada vez que este joven pasaba a ser conja grande, el subconsciente, que es como un programita así computacional, no entiende de razones, dice: ah, ah, peligro, ¿verdad? Peligro, huir, huir, y le empieza a producir todo ese tipo de reacciones. Esa es la interpretación que hay. ¿Por qué? Lo que ocurre es que cuando esta persona reco recuerda, reconoce, supera, relata y desahoga, hace la catarsis y se saca este maldito recuerdo de su cabeza, Adivinen q u é se le quitaron para siempre las alergias, o al menos hasta cuando vuelva a comprarle un anillo para otra persona y esa persona le v u e l v a con una noticia parecida. Entonces, en este punto, que ya esta anécdota que yo les comento, que es de libro en realidad, porque esto pasa con distintos tipos de problemas, pero pasa así: tenemos el caso de una persona que desarrolla una alergia, una reacción alérgica al, al polen de los jacarandás, especialmente. Pero no está basado en, en una reacción inmunológica、eh, torpe del cuerpo, es algo absolutamente subconsciente. Y cuando él, sin ningún medicamento, sin tomar nada, vuelve a hacer la historia, la relata, la supera, la llora, ¿verdad? Se libera, se mejora. Próximo programa, le sigo hablando del, del proceso de las emociones relacionadas con la búsqueda de pareja. Porque ahora quiero tocar un tema en la mitad. Este tema tiene que ver con、eh, la otra parte del programa que tiene que ver con las enseñanzas que están contenidas en el libro d u r a n t e Pero como me voy a ir con todo acá, por favor, quiero escuchar ese blues. Rodar o morir. Banda Viajera Toca Rock Suena Blues Hasta que nos cortan la luz Muchas veces no s quisieron prohibir Desenchufamos y no tuvimos que ir La vida es tocar y partir Lo s nuestro s Rodano Mori Rodano Mori Rodano Mori Rodano Mori チューダー、エリア、e ティック、エリア、スティック、エリア、ブルース、シャカー・ク r rodar o m o r i r、yeah. でもパピッ、いっのてあき、とたりパピ r それほらほらほらほらほらほらほらほ gusta a mí me gusta me encanta mefi la b l u s e r a que en paz descanse el cantante el vocalista oye quiero m a n d a r m e un saludo a mis amigos de d urante a bogotá y también los de que están escuchando argentina que están saludando un abrazo para todos ellos e l i z a b e t h flores qué pasa cuéntame hay amiga mía esa es una pregunta ese es el origen de una muy buena inquietud ¿Por qué Dios permite que la gente buena muera e n m é x i c o t i e n e que ver esto con la cultura religiosa a la que nos hemos acostumbrado, en la que hemos crecido, en donde todo se le atribuye a, digamos, a las acciones de la naturaleza o cosas que el hombre no entiende, se les atribuye una, un origen divino. Y especialmente durante más de mil años nos enseñaron que había un Dios castigador, un Dios que, que se vengaba de la humanidad, Y por lo tanto mandaba castigos horribles para que murieran todos. Y, y entonces da lo mismo si tú eras bueno o malo. Total, Dios te castigaba igual. Te das cuenta de lo terrible esa imagen de ese Dios que. Por eso mismo estamos haciendo este tipo de programas, para, para difundir una nueva visión, no de tanto miedo. Mira, yo te invitaría a tener la siguiente. Te, te sugiero el siguiente razonamiento. ¿Qué fue lo que mató a esos niños que estaban en esa escuela? Fue el terremoto. O fue la irresponsabilidad de las autoridades o de los responsables de proveerles en una zona sísmica de alto riesgo, proveerles a esos niños un lugar seguro para que estuvieran. ¿Quién es el responsable? ¿Es Dios o es el ser humano? ¿Quiénes son los responsables de que hoy día el planeta esté sufriendo, siendo u f r solado, sobre todo en la zona del hemisferio norte, por huracanes que no se veían antes, de una devastación incalculable? ¿Quiénes son los responsables? ¿Es Dios o es el hombre que año a año ha ido generando desechos industriales, ha ido destruyendo el planeta, ocasionando reacciones del planeta de defensa? Porque el, el, nuestro planeta es un organismo, nosotros podemos decir que es un organismo vivo, que respira, que tiene vida, y dentro de esa vida habitamos nosotros. Entonces no es Dios. Los terremotos nos los manda Dios. Los terremotos se producen porque la Tierra gira y en, esa, en ese movimiento las placas tectónicas chocan entre ellas. Si la Tierra no girara, no habrían terremotos, pero no habría vida en el país. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde de que la sociedad, de que los responsables de las edificaciones, los que hacen negocio con esto, gasten un poquito más o bien ganen un poco menos y proporcionen Estructuras de mejor nivel, de mejor calidad, para que no se produzcan estas cosas. Eso es lo que te podría sugerir, amiga mía, porque Dios está por sobre esas cosas. Nosotros somos libres y el mal solamente existe, la maldad existe como referencia para que el bien pueda ser elegido. En un programa a futuro, creo que ya en un programa pasado también les leí cuál fue la explicación que un día dio Jesús de Nazaret respecto de qué era el bien y qué lo que era el mal. Ah, qué pena, igual es tremendamente triste lo que está pasando en México y lo que nos va a pasar a nosotros. Y o sea, acá también ahí sabemos que va a haber otro terremoto, siempre lo va a haber. Estamos en una placa en la l a p continental a c que estamos sujetos a este tipo de riesgos. Lo importante es que nosotros mismos nos preocupemos de que el ambiente donde estamos viviendo, de que las casas o, lo, o los edificios en los que compramos d e p a r t a m e n t o que puede durar nuestra compra, es la compra de la vida. Se haga en un lugar donde personas responsables, ni siquiera con amor, con responsabilidad, hayan tomado las medidas para soportar un movimiento como el que hay, como estos que se están produciendo. Yo les digo porque yo sobreviví al terremoto del año 60. No le voy a decir que ya tenía, porque ustedes van a empezar a sacar la cuenta, pero yo vi ese terremoto que duró 13 minutos. 13 minutos de terremoto, el terremoto más grande que se tiene registro, donde la tierra se levantaba, igual como se mueven las olas en el mar. Y uno no podía estar de pie no podía estar de pie la tierra se abrió ahí、ya. bueno pasaron muchas cosas después vino el maremoto y después bueno muchas cosas pasaron ahí y van a seguir pasando y dios va a seguir existiendo y nosotros vamos a seguir tratando de explicarnos por qué nos hace ese tipo de cosas tiene que ver con la doctrina de la expiación que la vamos a tocar de nuevo en algún programa ya pero bueno yo ahora quería comentarles por favor d e s p e r t a n d o un poco en el, el pueblo judío p o r q u é porque jesús nace en el pueblo judío p o r q u é es importante estudiar el pueblo judío los judíos es, es, formaban parte de la más antigua raza semita estoy leyendo la página 1333 del libro durante los judíos formaban parte de la más antigua raza semita la cual incluía también a los babilonios ustedes estudiaron a los babilonios en el colegio A los fenicios, los etruscos, y los más recientes enemigos de Roma en esa época eran los cartaginenses. Durante la primera parte, después del primer siglo de, después de Jesucristo, los judíos eran el grupo más influyente entre las gentes semitas y ocupaban una posición geográfica particularmente estratégica en el mundo tal como estaba por ese entonces, gobernado y organizado para el comercio. Muchas de las grandes carreteras que unían las naciones de la antigüedad pasaban por Palestina, Palestina, Palestina, que de este modo se convirtió en el cruce de tres continentes. Por Palestina pasaron los viajeros, los comerciantes y los ejércitos de Babilonia, Asiria, Egipto, Siria, Grecia, Partia y Roma. Desde tiempos inmemoriales, muchas de las rutas de las caravanas del oriente pasaban por alguna parte de esta región para llegar a los escasos, los escasos buenos puertos del extremo oriental del mar Mediterráneo. De allí zarpaban los barcos que llevaban mercancías al occidente marítimo. Más de la mitad de estas caravanas, fíjense, más de la mitad de estas caravanas pasaban a través o cerca De la pequeña ciudad de Nazaret en Galilea. Aunque Palestina fue el manantial de la cultura religiosa judía y la cuna del cristianismo, los judíos ya estaban diseminados en todo el mundo, vivían en muchos países distintos y comerciaban en todas las provincias de los estados romano y parto. Grecia proveyó el idioma, la cultura, Roma, Construyó las carreteras y unificó un imperio, pero la dispersión de los judíos, que tenían más de 200 sinagogas y comunidades religiosas bien organizadas a lo largo y a lo ancho del mundo romano, proporcionó los centros culturales que fueron los primeros en recibir el nuevo Evangelio del Reino del Cielo, que de allí se divulgó con el tiempo aún. A las regiones más remotas del mundo. Cada sino, sinagoga hebrea toleraba ¿no? a un grupo marginado de creyentes gentiles. Los creyentes gentiles eran devotos o temerosos de Dios, pero no eran judíos. Y fue precisamente en este grupo marginado de prosélitos en que Pablo logró. La mayor parte de sus primeros conversos al cristianismo. Aún el templo de Jerusalén tenía una, ornamentación, una, una ornamentada plazuela de los gentiles. Había una relación estrecha de cultura, comercio y culto entre Jerusalén y Antioquía. En Antioquía, los discípulos de Pablo fueron llamados por primera vez cristianos. Bueno, el que el culto del templo se centralizó en Jerusalén constituyó tanto el secreto de la supervivencia de su monoteísmo como la promesa de nutrir y difundir al mundo nuevo el nuevo concepto ampliado, el de un solo Dios de todas las naciones y Padre de todos los mortales, que fue lo que vino a decir Jesús. El servicio religioso de templo en, en Jerusalén Representaba la supervivencia de un concepto cultural y religioso ante las persecuciones raciales y dominaciones de una serie de jefes nacionales gentiles. El pueblo judío de ese tiempo, todavía bajo el señorío romano, gozaba de considerable autonomía. Recordaban con orgullo los entonces recientes actos heroicos de la liberación de Judas Macabeo. y de sus inmediatos sucesores y anticipaban con entusiasmo la aparición inminente de un liberador aún más magnífico el ansiado mesías el mesías él venía a liberar al pueblo judío del yugo romano él iba a ser una autoridad pero nunca se dieron cuenta de que lo que él venía a hacer este famoso mesías traía otro otro otro otro plan y ahí quedó y ahí está Y aquí tenemos la información para que nosotros la recordemos y recuperemos el camino que se perdió de pronto. Sigo leyendo. ¿Cuál fue el secreto de la supervivencia de Palestina? El secreto de la supervivencia de Palestina, el reino de los judíos como un estado semi-independiente, radicaba en la política exterior del gobierno romano que deseaba mantener control sobre la carretera que, pasando por Palestina, Unía a Siria y a Egipto, así como sobre las estaciones terminales occidentales de las rutas de las caravanas entre Oriente y Occidente. Roma quería evitar el advenimiento de un poder en el Levante, cuando decimos el Levante, estamos hablando del Oriente, la zona asiática, un poder en el Levante que restringiera su expansión futura en esa región. La geopolítica viene de esa época, ¿se dan cuenta? Bueno, la política de intriga. que tenía por objeto el careo entre la siria seleucida y el egipto p tolemaico ya, bueno estamos hablando fíjense que é sabio sabios o Bueno, ellos son los s l los siria reveladores. seleucida había un, un pensador un filósofo muy potente en la siria que le dio el origen le dio este apelativo la siria seleucida y el egipto p tolemaico por ptolomeo ¿Ya? o El, el, el, el, necesitaba de un Estado palestino separado e independiente. Era como un tampón. Así pusieron los judíos e romanos s r o dejar o n a los judíos. La política romana, la decadencia de Egipto y el progresivo debilitamiento de los seleucidas ante el creciente poder de Partia, que era otro imperio, explican el por qué un grupo pequeño y poco poderoso de judíos pudo mantener su independencia. Durante varias generaciones, a pesar de las presiones de los sirios al norte y de los egipcios o ptolomeos por el sur, los judíos atribuyeron esta libertad e independencia fortuita del régimen político de los pueblos, los pueblos más fuertes que los rodeaban al hecho de que ellos eran el comillas, el pueblo elegido, gracias a la interposición directa de Yahvé. Eso creían los judíos. Los judíos no manejaban la variable política que tenía los romanos bueno esta actitud de superioridad racial hizo que le s resultara aún más difícil soportar el señorío romano cuando este finalmente se hizo sentir en su tierra pero aún en ese momento angustioso los judíos no quisieron ver que su misión en el mundo no era la política sino que era lo espiritual en los tiempos de jesús Los judíos vivían en un estado de aprehensión y sospecha porque estaban gobernados por un foráneo, Herodes el Idumeo, el Idumeo quien había agarrado la jurisdicción de Judea por medio de una hábil amistad con los gobernantes romanos. Aunque profesara su lealtad a la observación de las ceremonias hebreas, Herodes había mandado construir varios templos A muchos dioses extraños. Así que los judíos lo s miraban con distancia. Las relaciones amistosas de Herodes con los gobernantes romanos garantizaban la seguridad para los viajeros judíos. Por lo tanto, abrió el camino para una mayor penetración de los judíos con el nuevo Evangelio del Reino Celeste, aún a regiones distantes del Imperio Romano y a varias naciones aliadas. El reinado de Herodes también contribuyó a una mayor mezcla de las filosofías hebrea y helenística. Una mayor mezcla de la filosofía hebrea y helenística, por decir, hebrea y griega. Herodes construyó el puerto de Cesarea, abriendo así nuevos caminos que fortalecieron la posición de Palestina como la encrucijada del mundo civilizado. Herodes murió en el año 4 a.C. Y su hijo Herodes Antipas gobernó en Galilea y Perea durante la juventud y el ministerio de Jesús hasta el año 89 después de Jesucristo. Herodes Antipas fue, como su padre, un gran constructor. Reconstruyó muchas de las ciudades de Galilea, incluyendo el importante centro comercial de Céforis. En todo caso, este Herodes, por otro lado, era. Era un asesino. Él fue el que mandó matar a los niños de Belén, pensando que entre esos iba a matar al futuro Mesías, que le habían avisado a unos sabios, le habían dicho que había nacido ese niño, y él, después de buscarlo por mucho tiempo, ordenó matarlos a todos. Fueron 16 niños los que、eh, acuchillaron en una noche. Ese era el de Antipa. Un asesino. Mandó, hizo matar a, a, a, su ma, a, su, a su esposa, ya. Mató a su hijo, hermano, s para que no le disputaran el poder, una a s e s i n o Los dirigentes religiosos de Jerusalén y los maestros rabínicos no le tenían gran simpatía a los galileos. Cuando nació Jesús, Galilea era más gentil que judía. Entre los gentiles, y con esto termino en esta oportunidad, Aunque las condiciones sociales y económicas del Estado romano no eran del nivel más alto, la paz y la prosperidad interna que se había logrado eran propicias para que llegara Micael de Nevadón a auto-otorgarse este lugar. En el primer siglo después de Jesucristo, la sociedad del mundo mediterráneo se dividía en cinco clases bien definidas. Primero, estaba la aristocracia, que eran las clases altas con dinero y poder oficial. Los grupos privilegiados y reinantes. 2. Los grupos comerciales. Eran los mercaderes más poderosos, los banqueros, los negociantes, los grandes importadores y exportadores, los mercaderes internacionales. En el tercer nivel, la pequeña, muy reducida clase media. Este grupo era pequeño pero muy influyente, ahí estaban los políticos. Proporcionó moralmente la espina dorsal de la iglesia cristiana primitiva, la que los alentó a persistir en sus varias. artesanías y comercio. Entre los judíos, muchos de los fariseos pertenecían a esta clase de tenderos. Y cuatro, el proletariado libre. Este grupo tenía muy poco peso en la sociedad. Bueno, ahí salían los soldados. Aunque estaban orgullosos de su libertad, se veían obligados a competir desventajosamente con la mano de obra de los esclavos. Las clases altas l o miraban con cierto desprecio, considerando que solamente servían Con fines de, comillas, con fines de reproducción. Y por último, tenemos a los esclavos. La mitad de la población del Estado romano estaba constituida por esclavos. Había entre ellos personas brillantes, que se abrían camino rápidamente en el proletariado libre y aún en la clase de tendeos. La mayoría, sin embargo, de los esclavos era mediocre o muy inferior. La esclavitud, la esclavitud, Incluso de las personas superiores, era una consecuencia de las conquistas militares de los romanos. El poder del dueño sobre el esclavo era ilimitado. La iglesia cristiana primitiva estaba compuesta en gran parte por las clases bajas y por los esclavos. Los esclavos más capaces frecuentemente recibían salarios y con sus ahorros conseguían eventualmente comprar su libertad. Muchos de estos esclavos así emancipados llegaron a ocupar altas posiciones en el Estado. En la iglesia y en el mundo del comercio. Precisamente por este motivo, la iglesia cristiana primitiva se mostró tan tolerante de esta forma modificada de la esclavitud. Estoy leyendo las páginas 1383 y 1384 del libro Durante, donde describe el ambiente social de la primera época con Jesús de Nazaret. Y en el imperio romano del primer siglo d.C. e de s s p u é r i s t o no había grandes problemas sociales. La mayoría de la población se contentaba con seguir perteneciendo a la clase en que le había tocado en suerte nacer. Siempre había una puerta abierta para que los individuos de talento y capacidad se paran r a de la capa inferior a la capa superior de la sociedad romana, pero la mayoría se conformaba con su categoría social. No tenían conciencia de clase, ni tampoco consideraban injustas o erróneas estas distinciones de clase. El cristianismo no fue en ningún sentido un movimiento económico con propósito de aliviar los sufrimientos de las clases o p r i m i d a s Aunque la mujer disfrutaba de mayor libertad en el imperio romano que en su posición restricta en Palestina, la devoción a la familia y la afectividad natural de los judíos trascendían en mucho a las del mundo gentil. Bueno amigos, esto ha sido por hoy este programa. En el próximo programa voy a partir derechamente. Ahora no, no voy, a, voy a volver a dar más indicaciones sobre medicamentos homeopáticos para la alergia primaveral en esta zona del planeta. Un gran saludo a Jairo Miranda, que están en Colombia, a Alejandro Rey Albornoz, a Flor Robles y a nuestros amigos de Argentina. Mira, podríamos hacer diálogos por teléfono a través de l a r e d con ellos. Nos pueden llamar al Facebook de la radio por a ya en el próximo programa y poder tener también sus voces, porque e s t o es una hermandad. Nosotros lo que hacemos es constituir una hermandad. No somos ni una iglesia, ni somos un movimiento político, ni nada. Una hermandad, la que vino a contije Jesús de Nazaret. Y repito que el objetivo de estos contenidos, de, de esto que se describe en mi programa, están relacionados con el tema de la salud, porque mientras yo estoy mejor parado con un nivel cultural, mientras tengo mayor información acerca de cómo fue el desarrollo, por ejemplo, de este tipo de religiones o de cultura religiosa, tengo mejores elementos para poder entender cosas que pasan constantemente, como por ejemplo interpretar de mejor manera、eh, estas tragedias naturales que no tienen que ver con castigos divinos, sino que más bien con la falta de amor en la sociedad, que no se preocupa de la gente más humilde y que son los que finalmente terminan padeciendo las Una sociedad sin amor. ¿Por qué? Porque resulta que、eh, habitan en lugares más riesgosos, porque están obligados a ir a vivir a, a acá en Chile, por ejemplo, en antiguos lechos de río, y cuando empieza a cambiar el c l i m a y comienza a aumentar la lluvia en las zonas cordilleranas, de pronto se producen estas avenidas de agua, acá decimos así en Chile, y se producen tremendas tragedias. Dejamos esto por ahora, les quiero agradecer la atención. Nos veremos en el próximo programa. Bendiciones para todos, buena salud y sean muy felices. Chao.